I'm a las- t どうだ c a d i a 12, ú l d i m o t e l a n i g h t or t w o Coming home again. Estamos yendo a casa otra vez y cada uno a la suya. A la suya, que puede ser su casa, puede ser sus amigos, puede ser su bar favorito, puede ser ponerse a correr ahora que hace buena noche, puede ser ir, ir a hacer una visita inesperada que traiga unos incalculables réditos. Y puede ser siempre con Rock FM, que esa es la casa, la del rock, la tuya y la mía. La que esta noche, como todos los viernes, aquí en Oldie Motel es de fiesta. De fiesta se traduce en música. Y hemos comenzado con Stone Roses, hoy que es el cumple de su